cabellos cortos largos que más da la inteligencia se mide por algo más Yo lucho y trabajo y tengo mi ilusión y si el barber se enfada no encuentro la razón. Todo chico parece un león.